uno de los trabajadores, que es Daniel Figueredo, que pertenece a El Bondi, esta lista que finalmente lograron presentar. Buenos días, Daniel Vanina, te saluda. Hola, buen día, ¿cómo le va? Bien, muy bien. ¿Querés contar un poco cómo está la situación de los trabajadores hoy, eh, después de la propuesta que hizo la empresa, por lo menos? Sí, ah, nosotros dice que el martes pasado el juez había dictado la media cautelar para, y para el conflicto, aceptamos con la condición de que bueno, de que usted iba a aplicar los salarios caídos, los días de huelga que iban a pagar, y no No pagaron, vamos sin cobrar. Todavía continúan esperando. Claro, claro, el tema es que el lunes tiene una audiencia eh, tanto la empresa con el Ministerio de trabajo con la Uta. Y sí, es la tercera audiencia que tiene ya en la semana, viste y todavía no, no resolvieron nada. que ya vamos a llegar al día 20 y pico y la gente está sin cobrar, hasta el momento. Mm -hmm. Así que no han recibido más respuestas de parte de, de la empresa. No, no, no. La empresa directamente nunca nos comunicó nada a nosotros. Ya, bueno, nosotros el sindicato. El 30% del sueldo solamente y después los días de huelga era motivo de discusión con la UTA para que ellos puedan pelear y ver qué porcentaje la empresa estaba dispuesta a pagar de esos días. Pero bueno, se tiró demasiado y ahora se tira hasta el lunes. Ya te digo, la gente está desesperada y quiere cobrar. Uh -huh. Daniel, ¿qué tal? Diana te saluda. ¿Qué pasó con, con los eh, trabajadores que iban a ser reincorporados? ¿Fueron todos reincorporados o una parte? Mira, la medida cautelar que dictó el juez era por los últimos cinco despedidos que nos postulamos como delegados. La condición era que volvíamos todos a trabajar, pertenecíamos a la empresa, de lo cual todos tenían tareas, digamos, manejaban el micro, y tres quedamos, quedamos un tipo de licencia. ¿Sí? Que eso queda abierto al diálogo en el transcurso de esta semana, la otra, para ver si todos podemos entrar a trabajar. Pero pertenecemos a la empresa, estamos cobrando el sueldo, tenemos el alta previsional. Y los demás compañeros que fueron despedidos desde marzo hasta el día de hoy también son motivo de discusión en lo que dure la medida cautelar, ¿no? para ver si se pueden recortar. Este el diálogo así que continúa la, la espera y la negociación. ¿El, el diálogo con el, con el sindicato cómo, cómo es, eh, Daniel? No, no, no, está bien, viste, estamos esperando, digamos, primero que pelee, pelee el tema del suelo y segundo de que nos dé una respuesta con el tema de las elecciones, que queremos que abra elecciones que digamos, podamos elegir un delegado. Eso eso sigue, digamos, no se cerró nada de lo que veníamos pidiendo porque lo que se firmó hasta ahora era para desclavar el conflicto, solamente que la gente pueda volver a trabajar, viste que se restablezca el servicio. Pero todo lo que veníamos pidiendo no se cerró nada. ¿viste? Uh -huh. Eso está en manos del juez, que está siendo de mediador, está haciendo el trabajo que tendría que haber hecho el Ministerio de Trabajo. Bueno, y ya te digo, quedó todo abierto y motivo de discusión para todo lo que pedíamos. Uh -huh. Bueno, Daniel, te agradecemos y estamos atentos porque, o sea, somos laburantes y sabemos lo que es estar a 20 y todavía, casi a 20 y todavía sin cobrar, así que esperemos que la respuesta sea positiva y que sea concreta, más allá de, de la propuesta que, que se presentó la semana pasada, y que tenga una respuesta concreta. Sí, sí, ojalá que sí, que podamos llegar a buen término, ¿viste? y poder seguir trabajando tranquilo, que es lo, lo único que queremos todos, ¿no? estamos llegando a fin de año y, y la verdad que no queremos volver a pasar lo que habíamos pasado. que... En realidad nunca lo quisimos, pero bueno, a veces por caso de fuerza mayor se llegan a estas cosas, ¿no? Así que bueno, gracias. Te agradecemos mucho y te mandamos un fuerte abrazo. Hasta luego. Ahí pasaba Daniel Foquet, que es uno de los integrantes de esta nueva lista que se presenta, que está pidiendo una...